Más de 200 personas asistieron al encuentro provincial de fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Fue el sábado pasado en Oberá, organizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y forma parte de varias reuniones realizadas a lo largo y ancho del país. Se realizaron diversos talleres a cargo de Farco, Centro Nueva Tierra y la Red Pack, y el eje principal fue el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Daniel Fosaroli, miembro de la Mesa Nacional de Farco, se refirió a la historia de la comunicación popular. 30 años de lucha en Argentina y 60 en la Patria Grande. 60 años de comunicación popular en América Latina, donde muestra que la comunicación popular está viva constantemente, porque constantemente está planteándose nuevos desafíos. Y estos espacios.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 Desde Posada se reportó Julio Moyano, Radio Libertador.